Viernes 11 de abril. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, versículo 1. Hay una gran nube de testigos que nos rodea, personas que vivieron vidas de fe con alegría y confianza, aunque no de manera perfecta. Estos testigos nos inspiran a dejar de lado toda carga, ya sea impuesta por otras personas, por la sociedad o por nosotros y nosotras mismas. Para resistir las fuerzas del pecado que buscan esclavizarnos, necesitamos unirnos a hermanos y hermanas. Así como una persona deportista se deshace de cargas innecesarias para correr con mayor ligereza, velocidad y eficacia, estamos llamadas a liberarnos de todo lo que nos impide avanzar en el camino hacia una vida digna. La carrera que tenemos por delante no siempre es fácil y necesita ser perfecta, pero con perseverancia y coraje avanzaremos con esperanza. Oremos, Dios de amor, te agradecemos por la gran nube de testigos que nos rodea, personas que vivieron vidas de fe con alegría y confianza, a pesar de sus imperfecciones. Que sus ejemplos nos inspiren a dejar de lado toda carga que nos pesa. Ayúdanos a resistir las fuerzas del pecado que intentan esclavizarnos y a unirnos en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas. Guíanos para soltar todo lo que nos impide avanzar en el camino de la vida digna que tú deseas para nosotros y nosotras. Sabemos que la vida no siempre será fácil ni perfecta, pero avanzaremos con esperanza, confiando en tu presencia y amor. Amén. Marcia Blasi para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.